Radio Brique, Servicios Informativos. Saludo, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los Servicios Informativos de Radio Brique de hoy lunes 16 de julio. El delegado territorial de fomento y vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Federico Fernández, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la obra de mejora de la carretera A373 de Ubrica Cortes, en su tramo gaditano, comenzará el próximo mes de agosto gracias al adelanto del procedimiento administrativo del proyecto al ser declarado de emergencia debido a los daños provocados por el temporal de lluvia de la pasada primavera. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha mostrado su satisfacción por la noticia a la vez que ha destacado que se van cumpliendo los compromisos adquiridos a este respecto. Escuchamos a Isabel Gómez y a Federico Fernández. Y hoy estamos aquí en el ayuntamiento donde nos acompaña el delegado territorial de fomento vivienda de vivienda en Cádiz, de la provincia, y Alberto Vaz, que es jefe de servicio de carretera. Y el hecho de estar aquí hoy el delegado pues no es otro sentido que el de seguir cumpliendo los compromisos que se adquirieron en la última visita, donde estuvo también el director general de la consejería, para ir informando de los pasos que se van dando con respecto a, a la mejora de la A373. Ya el delegado me avanzaba cierta modificación en el procedimiento, que yo también di cuenta en el pasado pleno de la Corporación Municipal, y y, bueno, y era ponernos al día exactamente de lo que se trata, ya si se tiene bueno, pues ver el presupuesto de la parte de Cádiz, la, los tiempos de ejecución… Y, y con la gran noticia y por eso también nuestro agradecimiento de que se van a comenzar las obras pronto y, y aunque Cádiz vaya a ir algo más adelantado, por tanto, que a la parte de Málaga, que hasta que no esté toda la carretera no estamos desde luego eh, satisfechos, pero es cierto que no es lo mismo que una obra prevista empieza a ejecutarse con carácter inmediato a que haya que esperar los meses que ya habíamos valorado en la anterior reunión Así que, sin más, le voy a dar la palabra al delegado para que informe más en detalle de, de todo este asunto y ...y que así los ubriqueños y ubriqueñas pues también se puedan enterar. Bueno, pues buenos días, alcaldesa, muchísimas gracias por acogernos... Eh, ...con respecto a la última visita eh, a este ayuntamiento... ...por parte del director general de Jesús Huerta... ...la gran novedad es que eh, seguimos manteniendo, digamos... ...nuestro compromiso eh, de, de abordar un proyecto completo, Ubrique eh, Cortes... Eh, hemos conseguido que la parte gaditana eh, se pueda justificar con las emergencias derivadas del temporal de lluvia y, por lo tanto, adelantamos el inicio de obra. Esa es, digamos, la noticia. ¿eh? El, el, el tramo malagueño sigue su, su procedimiento ordinario ¿eh? y, por lo tanto, antes de que termine el año estará en licitación y la parte gaditana... Eh, eh, ...día arriba, día abajo... En el, eh, ...en el mes de julio va a estar adjudicada... ...y en el mes de agosto va a estar iniciada la obra... ...por lo tanto, una vez que veamos las máquinas... Eh, ...en la 13 de 3... Eh, ...podréis comprobar que ya digo... Que, que, ...que íbamos en serio... ...y que era una cuestión de procedimiento administrativo... ...puro y duro... ...no cambia el contenido del proyecto... ¿Eh? Es decir, se mantiene lo definido por, por los por los equipos técnicos, por el servicio de carretera de Cádiz y Málaga eh, y lo único que cambia, ya digo, es el procedimiento administrativo que al declararlo de emergencia nos permite eh, iniciar las obras de modo inmediato. Cuando tengamos ya las características técnicas de las actuaciones que se van a cometer os lo remitiremos a través de nota de prensa y de la delegación territorial para que se sepa bien en qué consiste el ...todas las actuaciones... ...y luego también que la controversia que generó... ...el presupuesto, si el presupuesto es suficiente o no... ...siempre agradecer, como decía... ...no solo el compromiso de, del consejero en este caso... ...y, y de toda la Junta de Andalucía... ...en una apuesta firme de mejorar la 373... ...que se valoraba inicialmente... ...en un presupuesto de 2 millones a dos millones y medio... ...y como digo, la controversia de si era suficiente o no... ...siempre el director general mantuvo... ...bueno, si hay que poner algo más... Pues habrá que ponerse, lo que está claro que una vez que nos metamos a arreglar la carretera Quizá la dificultad de hacer una amplia plataforma, que lo que todo el mundo nos gustaría En fin, hay actuaciones que a lo mejor no van a ser tan destacadas por la imposibilidad del terreno Donde se encuentra, porque está en un espacio protegido En fin, con las limitaciones razonables también de todo el recorrido Se va a llegar a, a los máximos posibles Pero que solo la parte de Cádiz, no. delegado La sí. parte de Cádiz son dos millones de euros Entonces, eh, consideramos que tras ese procedimiento de declaración de emergencia de CARI, que casi va a consumir el proyecto inicial sí. del conjunto, más lo que venga ahora de la parte de Málaga, pues, hombre, para la inquietud, como digo, que generó y controversia, pues, creo que nos da seguridad y tranquilidad a todos de que se va a seguir haciendo lo que tiene que hacerse, ¿no?, a través de la Administración competente, que no va a escatimar en eso. Por otra parte, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha abierto las convocatorias para solicitar las ayudas a la contratación indefinida en varias líneas reguladas por la orden del 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidos a la inserción laboral en Andalucía. Se trata de subvenciones orientadas a la creación de empleo estable, transformación y ampliación de la jornada parcial a completa, con ayudas públicas a fondo perdido desde los 4.000 hasta los 11.000 euros, tanto para creación como transformación y ampliación. Además, se contempla la iniciativa de bono empleo, dotada con 6.000 euros para la jornada completa y 3.000 para la media jornada, y la iniciativa de contratación indefinida bonistas, desde los 8.000 euros a jornada completa hasta los 4.000 de la media jornada. El requisito común a todas las líneas es que las personas contratadas tienen que estar obligatoriamente inscritas como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo, informa Javier Vidal, responsable del Centro Andaluz de Emprendimiento en ubriquen el 6 de ma eh, en mayo de 2018 de este año salió publicadas las bases para la ayuda al empleo estable y el bono de empleo de la Junta de Andalucía. Esto, es una, esto hay que celebrar que sea una apuesta muy importante de la Junta de Andalucía a favor de la contratación indefinida. Cuando hablamos de empleo estable, contratación indefinida es lo que hemos dicho que la vida un contrato fijo. Entonces, lo que pretende la Junta de Andalucía es potenciar y fomentar que las empresas hagan fijo a sus trabajadores. Muchas veces hemos comentado que ahora, mmm, por suerte o por desgracia, la legislación laboral es bastante más laxa en ese sentido en el sentido de que los, los despidos son mucho más baratos que antes, con lo cual mmm, empresas que tengan una cierta actividad y una cierta continuidad en su trabajo nosotros recomendamos y yo supongo que también las historias de, de ubrique pues recomiendan que, que sea que sea contratación indefinida porque porque no quiere decir que esa persona la vaya a tener toda la vida sino simplemente que entiendes que esa persona ese trabajador o esa trabajadora te va la vas a necesitar un tiempo que no que, un tiempo que no que en principio no tiene fin sí si dentro de tres años pues resulta que no pueden mantenerlo pues la empresa va mal, pues evidentemente la legislación laboral te permite pues pues romper ese contrato y ya está y no pasa nada. Ya digo, y el despido antes era un poco más caro, ahora es más barato. Entonces la Junta de Andalucía eh, bueno, que, que está comprometida con el fomento del empleo estable, del empleo indefinido y hasta hasta ayuda que a ver, vamos a intentar ser claro con lo que me comenta, ¿no? Vamos a intentar para que la gente que nos esté escuchando se le quede claro. Son ayudas. Que si tú haces un contrato, si tu empresa hace un contrato fijo o eh, indefinido, pues la Junta de Andalucía te da una ayuda en principio de 8000 euros. 8000 €. Eh, si el estamos hablando de colectivo desfavorecido, es decir, Estamos hablando de mujeres en oficios subrepresentadas, estamos hablando de mujeres maltratadas, estamos hablando de una serie de personas con discapacidad. estamos el, el, La ayuda sería de 8.800 euros. Pero además, si la ayuda nos estamos refiriendo al sector industrial, estamos hablando que, por ejemplo, en Ubrique, la mayoría de las empresas son del sector industrial, pues son Exacto. industrias artesanas, uh -huh. pues la ayuda, en vez de, de 8.000 euros, estaríamos hablando de 10.000 euros. Y si, el, y, si está, y si encima estamos contratando en el sector industrial a una persona a un colectivo especialmente desfavorecido, pues la ayuda sería de 11.000 mil euros uh -huh. eh, una pregunta ¿cuánto tengo cuánto tiempo tengo que mantener ese, ese, ese contrato. Sí si contrato indefinido eh, y no me dan la ayuda pues yo ese contrato lo puedo tener un año o dos años, lo que me dé la gana porque en el momento que yo no pueda mantenerlo lo no puedo despedir a la persona Ahora, si yo acepto la ayuda de 10.000 euros de, de, te digo, estamos hablando de entre 8.000 y, y 11.000 euros pues tendría un compromiso de permanencia de ese contrato de, de, de tres años claro. la, la Junta también da ayuda también Porque todos sabemos que hay empresas que, por su en fin como está organizada, pues le conviene mejor un contrato a tiempo parcial. Es decir, contrato de 20 horas en vez de 40 horas semanales. Pues da en ese sentido da también ayuda por contrato a tiempo parcial, pero indefinido, pues da ayuda de 4.000 euros, de 5.000 euros si es del sector industrial, Y, y 5.500 euros si es un con, de, si es una ayuda, un contrato a tiempo parcial del sector industrial a colectivo especialmente desfavorecido uh -huh. Bueno, sí, la de ayuda de Bono Empleo Joven está abierta hasta el 30 de diciembre de 2019, si no se acaban las ayudas antes. Claro. Y él tiene de plazo para solicitarlo dos meses. O sea, desde que se contrata al joven, por supuesto insistimos que tiene que estar inscrito en el sistema de garantía juvenil, eh, ese joven, una vez que se contraten, tiene dos meses para solicitar la ayuda de, hemos dicho, de 6.000 euros o 3.000 euros en el caso de tiempo parcial. Y en el caso de contrato de empleo estable normal del sector, eh, del sector industrial que hemos estado comentando, pues tiene un plazo de un mes. O sea, desde que se contrate tiene un mes para solicitarle para solicitarlo. Se hace a través de internet a través de la página web de, de la consejería de, de empleo y, y por supuesto pues nosotros pues nos ofrecemos también desde el cabe para ayudarles su tramitación para que para controlar un poco para cualquier requerimiento que le pueda llegar un poco para controlar pues estaremos pendientes de, de todo ese tema Cambiamos de asunto y cerramos la información relativa al último pleno municipal del pasado 26 de junio con la intervención del concejal andalucista José Antonio Bautista en el apartado de ruegos y preguntas, en el que, entre otras cosas, solicitó al equipo de gobierno con la mayor brevedad posible una reunión para conocer las últimas modificaciones en el PGOU y en la RPT del Ayuntamiento, así como información sobre el nuevo reglamento de concesión de ayudas de la Delegación de Asuntos Sociales. Os antonio bautista portavoz del partido andalucista en el ayuntamiento de ubrique con respecto al pegó un vuelvo a reiterar lo, lo mismo que han reiterado los portavoces anteriores que nos hagan la reunión lo antes posible porque bueno es una reunión que estamos interesados desde hace bastante tiempo que estamos esperando que tenemos interés en conocer pues cuáles son las modificaciones que se han hecho y aunque no esté el equipo redactó por lo menos que el arquitecto pues nos diga cuáles son los, los avances que ha presentado él y, y las instrucciones que le ha dado para tener conocimiento, porque después volvemos a lo mismo de siempre, que no nos da tiempo, que estamos siempre con el tiempo atrás y podemos escuchar hoy a la Conseja diciendo que el día 20 tanto nos dio el reglamento de borrado de la bolsa para, para que le hiciéramos observaciones y hace siete días, pero lo quiere con urgencia todas las, las propuestas de la oposición. Entonces, pues que… ...que nos tengan esa reunión lo antes posible para nosotros verlo... Eh, ...con respecto a la RPT también estamos pendientes de esa reunión... ...y que nos lo digan lo antes posible por dónde van los tiros... ...y los trabajos que se están haciendo para, para avanzar lo antes posible. En sentido no hemos informado porque no hay ninguna novedad... ...en cuanto tengamos retorno de, de recursos humanos de Cádiz... ...pues desinformaré en, en cómo nos comprometimos, ¿vale? Eh... Igualmente con el eh, reglamento de concesión de ayuda de por parte de servicios sociales, pues que nos trasladen también por dónde van los trabajos y qué se está haciendo y cuánto queda ya para pa terminar el reglamento para que nosotros también podamos aportar lo que creamos oportuno. Eh, había un par de cosas que nos han hablado los concejales en sus intervenciones... ...y es el tema del la en la piscina, por ejemplo... ...y lo que no nos ha aclarado es si se hace o si cómo se va a hacer... ...si se va a gestionar directamente desde el patronato... ...si va a ser una concesión, si se va a contratar a alguien... ...para que se encargue de, del servicio ese. El servicio ambigüedad en la piscina consiste en máquinas de vending las que están en la parte superior se trasladan a lo de la piscina y así evitan lo que es la entrada y salida de personas de la hostelería de piscina que acarrea bastante problemas y dificultades por el personal del patronato y de control de personas de usuario, por lo tanto, se trasladan que son las máquinas que están en la parte superior a lo que es el recinto de la piscina de verano en una como una una pequeña habitación que es la esquina en la parte que está pegada hacia el restaurante y ahí se establecerán las máquinas correspondientes que lo, que lo había entendido malamente yo pensaba que era que ibas a poner allí una especie de siringuito para pa la gente que pudiera comprar cualquier cosa Eh, también nos ha informado de una encuesta que se está haciendo en los diferentes colegios y demás y me gustaría que nos trasladara eh, la encuesta en sí para nosotros tener conocimiento y también hablando de encuestas, el resultado de la última que se hizo con respecto a los servicios de, del patronato y demás que no hemos tenido ningún tipo de noticia desde que nos dijo que la iban a hacer y queremos saber también los resultados que salieron de, de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la piscina. Respecto a la primera, pues bueno, me, le puedo pasar un, una, un papel, como bueno, lo tengo aquí, le puedo pasar una, de la que está hecho los diferentes lo centros. a la Junta Rectora de, del Patronato? ¿se lo, la Junta Rectora, pues paso copia. Y respecto a la encuesta que se hizo de usuario, mmm, si no recuerdo mal, su compañera pues dijo de que iba a solicitar, bueno, yo quería ir a los solicitados y quiero, os lo facilito cuando… Pues, acerca y os facilitar por el horario de mañana pues dichancuesto como queráis Eh, ya por terminar muy brevemente eh, nos ha hablado de la nueva ley de contrato que es un poco farragosa y que tiene muchísimos líos y coincidimos todos perfectamente pero también hay otra ley que nos afecta muchísimo a los ayuntamientos y es la ley de protección de datos el reglamento europeo y no hemos tenido noticias desde que entró en vigor hasta hoy de por donde se están haciendo las gestiones de, por parte del ayuntamiento si necesitamos un delegado de protección de datos o no si necesitamos un técnico que trabajos técnicos se están haciendo eh, con respecto a los requisitos que está poniendo esta ley y más que nada porque ¿verdad? es una cosa que, que está ahí nunca ha pasado nada pero por lo que se ve parece que van a empezar a meter manos con, con estas cuestiones de protección de datos y bueno pues son cosas que tenemos que tener muy en cuenta tanto las administraciones como las empresas privadas vamos y bueno pues saber si tenemos previsto algún servicio, si se ha previsto o si la ley nos obliga a tener ...algún delegado de protección de datos... ...o si el informático puede ejercer esas labores... ...sin ningún problema... ...y bueno, tener alguna noticia que al respecto. De momento se está viendo por los servicios jurídicos... ...todo lo que son las... ...igual que pasa con la nueva ley de contrato... ...que estamos viendo... ¿Dónde se supone que tenemos que ir? Es decir, detalle de cómo hacerlo, lo que requiere, el trabajo que va a suponer la incorporación incluso de personal, si hiciera falta, todavía no está determinado en ninguna de las leyes. En cuanto tengamos más detalle de ambas, pues se le, se le informará. Ya en el apartado deportivo, el Ubrique Unión Deportiva Señor ha puesto en marcha la nueva campaña de abonos para la temporada 2018-2019, en la que el conjunto serrano militará en la primera división andaluza. El objetivo para este curso es intentar llegar a los 700 abonados, superando así la cifra de la pasada temporada, en la que el equipo contó con unos 490 en la segunda andaluza gaditana y acercándose a la cifra que obtuvo en su primera temporada. Así, los nuevos abonos con los que se podrán presenciar todos los partidos de liga que se disputen en Ubrique están al precio de 20 euros y pueden adquirirse por los cauces tradicionales, es decir, a través de cualquier componente de la plantilla de Ubrique Unión Deportiva señor Por otra parte, ya hay fecha para el inicio de la pretemporada. El próximo lunes, 23 de julio, echará a andar el nuevo proyecto del Lubric Unión Deportiva señor, en el que de nuevo estará al frente del banquillo Miguel Domínguez junto al equipo técnico que le ha acompañado esta última temporada. En cuanto a la plantilla, ya está confirmada la incorporación de Montero y David Cantos, procedentes del Juventud de Prado del Rey, y se está a la espera de cerrar la llegada de algún que otro jugador más. En el apartado de bajas lola Dani chávez álvaro gonzález y antonio domínguez abandonan el equipo de cara a la próxima campaña lo explica todo miguel domínguez entrenador de lbri unñión deportiva señor exactamente bien empezamos la campaña de Bolo, ¿no? donde esperamos que tenga este año una buena una buena captación no y esperemos que, que la verdad que el pueblo nos arrope y podamos hacer muchísimo más abonado de lo que venimos haciendo en años anteriores, ¿no? Hemos puesto el precio este año a 20 euros, puesto que la categoría donde subimos pues, tiene más costes. Entonces creemos que 20 euros tampoco es un precio que sea mucha cantidad, puesto que saldría a un a un euro con algo, ¿no? Es decir, la persona que vea todos los partidos pues va a salir ganando comprando el abono a tener que pagar en taquilla, ¿no? Comenzamos la pretemporada también el lunes que viene, que será el día 23 Y ya con mira ya, una vez que comencemos la pretemporada, pues con mira ya al arranque de la liga que será en septiembre Y el primero objetivo pues es prepararnos de la mejor manera para llegar en buenas condiciones al comienzo de liga, ¿no? no lo abono como lo venimos haciendo en años anteriores, ¿no? Lo, lo tienen todos los jugadores y todos los que estamos todos los que formamos parte del equipo, ¿no? Hacen que aquel que quiera comprar un abono, pues dirigiéndose a los jugadores, pues lo tendrá en la mano. El objetivo pues es intentar llegar a un mínimo de 700 abonos, por ejemplo, ¿no? Sería un buen 700 abonados, pues sería una gran cifra para nosotros, ¿no? Cerca de lo que conseguimos el primer año, ¿no? Este año pasado hemos estado con 490, 492 más o menos, ¿no? Y esperamos que si pues, quiera ser posible incrementar la cifra. Esa, hasta donde te he dicho, pues sería maravillosa para nosotros. No, pues todavía no tenemos nada, ¿no? Creo que esta semana o la semana que viene donde ya se donde sale el calendario, no puesto que ahora están a la espera de las inscripciones de los equipos y a ver si se cae alguno o, o cómo de qué manera lo hacen, ¿no? Así que hasta dentro de un par de semanas pues no sabemos el formato de, de la liga ni con los equipos que, que nos tendremos que enfrentar Sí, ¿no? El cuerpo técnico vamos a seguir los mismos que estábamos el año pasado y de jugadores pues perdemos Lola, sabe Álvaro González y arbarto no y y, a ver, y antonio domínguez peluca que, que está fuera, que no sabemos si volverá se en septiembre o, o seguirá por ahí no la verdad que son más importantes pero estamos también viendo qué jugadores pues los pueden sufrirnos y creemos que, que podremos hacer una plantilla competitiva como la que hemos hecho estos últimos años ¿no? ya tenemos la incorporación Segura de Montero y David Canto que vienen del Prado del Rey. Y ahí estamos todavía va a intentar cerrar un par de jugadores o tres más. Con este último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brick. Y Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.